...de la mosquitera la columna de hijos, para llevarla a cabo Nazareno Bravo, a quien lo saludamos, le damos buenos días. ¿Cómo estás, Nasa? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí, con fresquete, pero, pero estamos. ¿Fresquete? Ah, sí, <risas> yo también. Me he venido a un solcito para hablar, así no me congelo. Bueno, muy bien, muy bien, <risas> entonces. Bueno, Nasa, ¿por dónde vamos a andar? Bueno, mirá, eh, queríamos aprovechar el espacio hoy para hacer alguna reflexión vinculada con este con la excusa de, de estas declaraciones que ha hecho carrió en los últimos días de eh, relacionadas con revisar los juicios a los genocidas uh -huh. habla de que hay hay cuestiones injustas uh -huh. y bueno después a partir de eso por supuesto siempre difundidas en, en grandes medios y también eso hace que otras personas también opinen y eh, Creo que puede ser una buena una buena oportunidad un, unos buenos momentos también para tener en cuenta algunos de los argumentos que esta gente este, esgrime en esos uh -huh. casos y ver también qué, qué respuestas pueden darse en general la um, carro y otras personas que, han, que están en esa línea este, política eh, promueven la idea de que los juicios este, hay que revisarlos por, por las siguientes causas una, porque no han cumplido, supuestamente, eh, con todas las reglamentaciones de derecho. Otra, porque los genocidas presos ya son muy viejos y no de lo corresponde que estén presos. Eh, Carrió también alude a que muchos de los condenados eran jóvenes de 19, 20 años que este, cumplieron órdenes superiores y que es una locura que hoy estén presos por delitos de deshumanidad, etc todos esos argumentos que no son en absoluto nuevos, eh, es importante también mm, creemos tener algunas este, herramientas para discutirlos o refrescar algunas cuestiones. En realidad, tanto lo que se ha avanzado y tanto lo que se ha peleado por esos juicios, que hay muchísimas argumentaciones a favor, tanto políticas como de sentido común, pero también legales. Eh, sin embargo, son todas estas movidas más bien políticas, no tienen eh, un, un respaldo judicial. Imagínense que todos los genocidas que han sido condenados o los militares que han estado imputados han tenido sus abogados defensores, han esperado en la gran mayoría de los casos los juicios en su domicilio. Eh, no ha habido hasta este momento ningún abogado que logre de, lo, de los militares que haya logrado mostrar que hay alguna parte ilegal en los juicios. ¿no? Eh, se ha cumplido absolutamente con todo Eh, demás está decirlo con todos los requerimientos que ellos no cumplieron cuando tomaron el, el gobierno de facto eh, entonces no hay una, un aspecto legal que, que le dé la razón a estas argumentaciones es decir, acá esto se ha hecho mal o es injusto ¿no? el, por el lado de la, los años que tienen eh, y la cuestión de que hay un, un momento en el que ya es este legal y lo que no es injusto lo que no quiere decir que sea justo se sabe eso pero que es legal que reclamen pasar el resto de la condena en sus domicilios eh, en los procesos legales en la argentina eso es algo que viene creciendo a medida por supuesto que los condenados van cumpliendo años y hay en este momento cerca de la mitad de, de condenados que están cumpliendo su condena en los domicilios también en Mendoza es la situación así. Para que los eh, condenados puedan cumplir la pena en su domicilio, tienen que mostrar que su estado de salud eh, justifica esa decisión. Para eso intervienen eh, bueno distintos cuerpos médicos de la justicia, de los defensores, de las querellas, etcétera Con ese mecanismo que en general en algunas provincias ha sido muy favorable para la genocidas, en otras ha habido distintas este, respuestas, pero es más o menos la mitad de condenados en este momento los que están en su domicilio cumpliendo o, o gozando de un derecho que muchísimos presos comunes no tienen, ¿no? La idea de que son unos viejitos desamparados y que por eso tienen que ir a sus casas eh, es muy engañosa porque no es la la respuesta que se da en todos los casos de condenados. O sea, Carrió lo que le interesa es que los genocidas estén libres, no que se cumpla con un derecho, con una cuestión de, de amparo ante la vejez, ¿no? Se tiene es entiende, una, una postura política. Eh, entonces, bueno, son todos argumentos que lo que apuntan es más bien a deslegitimar los procesos legales que con tanto esfuerzo se han ganado. Y nosotros creemos que más allá de... Digamos, no, no hay tantas posibilidades concretas de que ocurra una revisión de los juicios porque son juicios que se han hecho durante años cumpliendo absolutamente con todo, con una comunidad internacional que ha celebrado la forma en que la Argentina ha tenido este, un tratamiento legal por fin de este tema, con contradicciones, con cuestiones a discutir, pero quiero decir, no es que se ha llevado a lo loco a los juicios, ni ni es una cuestión prolija la que se ha haciendo, sino por el contrario. Entonces... Eh, Estos pedidos de, bueno, a ver, revisemos, tienen más que ver con un, una búsqueda de un impacto político. Y ahí entonces también es importante ver que, más allá de que eh, los genocidas cumplan la, las condenas en sus domicilios, algo que nos incomoda a todos los que hemos estado este, peleando porque ellos cumplan su condena en cárcel común y efectiva, eh, apunta más bien a que el día de mañana quede un... un una especie de opinión dividida sobre estos juicios. Es decir, que quede la idea de que, bueno, fue injusto, fue demasiado, ya había pasado demasiado tiempo. O sea, son argumentos muy similares a los que antes se esgrimían para que, decir, bueno, no hay que hacer juicio, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo importante por ahí es este remarcar que si estas personas están tan viejas en las cárceles es también porque se tardó casi 40 años en juzgarlo, ¿no? Estos chicos de 19, 20 años, los que alude de Carrió, siguieron después eh, formando parte de la Fuerza de Seguridad, jamás colaboraron, jamás, hasta ahora, en años que llevamos de juicio, jamás colaboraron con datos que permitieran, por ejemplo, ubicar a los nietos, ¿sí? de las nietas, o sea, todo eso ha sido una tarea que se ha tenido que hacer desde la militancia, de lo que es abuela, de toda la militancia en general de, de la sociedad en ese tema, eh, pero digo, puede ser que una persona haya tenido 20 años en ese momento pero después tuvo casi 40 años para aportar datos y no lo han hecho, ¿no? De hecho, siguen defendiendo las mismas ideas, o sea, eh, que sean viejos los que están condenados no ha tenido que ver con nuestra, este no ha sido una elección nuestra. Nosotros hemos querido que estuvieran presos desde esos 20 años cuando cometieron los delitos. Entonces, bueno, es ahora como una cuestión así este importante de... Saber de dónde vienen estas argumentaciones en favor de la impunidad, que es eso, no tiene que ver con la cuestión de derechos o de contemplación, más allá de cómo lo plantean, sino que es una búsqueda de impunidad. Y después tener en cuenta que hacia adelante es importante que quede instalado en la sociedad que esos que, que sufrimos un genocidio, que cuando se comete en esas esos delitos aberrantes hay condenas. Eh, tardamos muchísimos años en lograrlo, pero hubo condenas. Y creo que ahí está un poco la discusión, además de, este bueno, por supuesto, seguir sosteniendo los juicios, de hecho en este momento está realizándose una de las audiencias del noveno juicio acá en Mendoza. Eh, a nivel de la agenda mediática, lo, el tema de los juicios ha ido este, perdiendo importancia, porque, bueno, por supuesto, con tantas cosas que pasan y con tantos años que se tarda en, en realizar estos juicios, bueno, van saliendo un poco del centro de la escena Pero esos espacios siguen estando hasta en Mendoza cada 15 días y bueno es importante también este estar informado de eso apoyar acercarse cuando uno pueda eh, porque acá entonces la discusión no no es liberar a todos los militares. No. yo no creo que eso sea posible uh -huh. pero sí dejar instaladas ciertas ideas que el día de mañana puedan usarse para bueno para modificar este la, la, la realidad que tanto nos ha costado sacar a la luz Y, bueno por supuesto eso que habilite a, a nuevos procesos genocidas entonces son discusiones por ahí más políticas que legales pero que es importante darlas y saber qué hay detrás de estos este pedidos de revisión de las de los de los juicios totalmente nasa absolutamente necesarias y eh, pensaba eh, en esto que, que, que vos un día decías también no esto de que en algún momento era una lucha en, en, en los inicios solamente de quienes habían sido familiares o eh, quienes habían podido eh, eh, salir de, de estas terribles situaciones, no quienes habían estado involucrados directamente y cómo socialmente también se fue construyendo todo esto. ¿no? Entonces, eh, verdaderamente es una responsabilidad de todes poder frenar estos comentarios, poder dar estas discusiones, eh, poder visibilizar... Eh, y, y poder decir que, que la verdad que no, no, no creo que alguien quiera vivir al lado de un genocida, ¿no? Exactamente. Eh, son, por eso mismo, procesos colectivos. La, la única opción que había de que eso se convirtiera en, un, en una temática este, importante era que esto se colectivizara. Si quedaba en la parte familiar o personal, bueno, este, tiene un límite determinado.